En dan is het ook een No se llora, uno la reemplaza. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa por la ex? No se llora, uno la reemplaza.